Atención, las polainas de Don p e p o en línea directa. ¿Qué pasó, gentes? ¿Cómo andan? <risa> viva México y viva n las polainonas de Don p e p o Así que arrancan. Oiga, pues primero que nada le mando un saludo a mi gober Aguilar y a todos los alcaldes que anduvieron de gritones la noche del 15 de septiembre. El que también anduvo muy gritón fue mi compa Jorge Abel López Sánchez. Que Recordando a los héroes que nos dieron patria, liberó a los detenidos por faltas menores a la barandilla, hasta a los maridos maltratadores liberó. Eso sí, los aconsejó. ¡Lumbuchano, lumbuchón! aparece que la mujer hay que hay que cómo se llama no no, no la mujer hay que darle mucho amor y tú le corres por qué p o e sus ojos que no ven corazón que no siente mm. Mm. ah oiga donde se amarraron un superoperativo policiaco fue en el grito de Palacio de Gobierno en Culiacán y tuvo tan checadita la vigilancia que hasta los elotes prohibieron Es que según pueden convertirse en peligrosos proyectiles. Bueno, según el Martín Salsero de inspección del ayuntamiento, deben de vender productos que no sean usados como proyectiles. Caso concreto elotes, la mazorca del elote tiene que ser como en esquite, en vaso. Los refrescos, si se puede dar en bolsa, es más, más recomendable. Usted se ha convertido en un héroe, un hombre común y corriente luchando contra el destino. ¡Ah, raza! Las armas debían quitar. No más faltaba que prohibieran los m e n u d a z o s por aquello de riesgos de indigestión o a los c a c a h u a t e s por aquello de los gases lacrimógenos, o sea, los pedernales, pues. Y las que de plano no hallaban qué hacer eran las mamás echambiadoras. Oiga, sí, con el puentazo influenciado por la mental influencia en guarderías y escuelas, las que la pagaron fueron las abuelas y hasta las suegras. Shops. a l g ü i e d a d l b a r i q u e a la niña bonita tenemos aquí. uy señor pues mal pero pues en fin nos tenemos que adaptar a esto a buscar que nos pide ale ahora ya ve q u i n me lo p i d ahora con quién lo v a dejar con mi mami a ver s me lo pide pero para que no digan que su abuelo de ustedes una suegra fastidiosa lo ponemos a meslabios un bar cheboroso y aguantamos las v a r a d a s Atención funcionarios del estado. A según el Tesorero Kirin Ordaz ya no lo seguirán apapachando en c l a s e business class, sí, en los aviones. Ahora tendrán que buscar descuentos como toda la perrada. No más tres mil por vuelo y no los 8 mil como en den antes. Viajan en primera clase los que tienen tarjeta por puntos, pero en ningún momento porque el gobierno pague clase premier o primera clase. El gobierno únicamente paga tarifas más económicas. s Economizo, e mi amor. No? ¿Quieres economizar? Economizamos, c i d a sí. mía. Míralos, pura primera clase. Eso sí, cuando gastan de su bolsa, andan buscando de los baratitos. Y el que sí dicen que anda de capa caída, oiga, es mi compadre Ramón Elías l u El del patronato, impulsor del deporte, ironías de la vida, gente. Ahora resulta que se extraña la venta de cerveza en las noches, porque con las abstinencias, pues no hay lana extra, pues. Del 2003 para acá ha habido un donativo fijo que sumado entre ambas compañías es de un millón de pesos al mes. Todavía no sabemos con exactitud cuál va a ser la consecuencia, si es una reducción, una reducción o es una suspensión de recursos. Bueno, bueno, ¿qué? Okay. ¿Y qué quieres? Vienes de la cantina, ¿verdad? Pero si me juraste que no ibas a tomar en seis meses. ¿O si vienes hasta l a c h a n c l a Y ahora jugémonos a la política. De veras que la política consiste en dominar el arte de comer este pues, miércoles o desperdicios y no hacer gestos, oiga. Y la comadre diva de Guasave la domina a la perfección. Y es que le preguntaron qué onda con el Ramoncito Barajas, que ahora anda muy de manita sudada con los que le surtían catorrazos a ella. Y oígala. Es que hace bastante tiempo que no Está haciendo lo correcto. Es importante poder ir sumando a la gente que en un momento dado nos da la espalda. No me revuelco yo en la amargura ni en los recuerdos. Ganamos. Amigos simplemente, amigos y... otro que también domina muy bien esta e s e n c i a es el alcalde de a h o m e el compachino Esteban, que trae a varios queriéndolo levantar de la silla y desde que se sentó oiga tan acelerada está la cosa que hasta sus funcionarias se levantan de pinta para apoyar al Gerardo Vargas, fíjese, no más con eso le digo todo. Ya tenían un permiso, pues previo, que hayan utilizado mal ese permiso, bueno, pues va a tener su sanción, no, tiene n que descontarle su d í a Ya están detectados plenamente y comprobado, corroborado, entonces bueno, pues ni ¿No? no, no, no me vayas al albergue, no, eso no es justo. a d e l m e i Y una de las pinteras, la maestra Belia Rodríguez, dice que pose, pues, pues, siendo cierto ni corajera. ¿eh? Cuando uno toma una decisión hay que asumir sus consecuencias, señor. Entonces, si yo decido estar en un lado, correcto. Nosotras somos las dueñas de la situación. No les digo, John De Cis sí se puso la cosa color de hormiga es en el Congreso del Estado, gentes. Pues es que el PRI quiso reformar únicamente la fecha y el John Figueroa. Contra ese atole con el dedo no hay compromisos. El diputado Joaquín Vega Acuña debe ser destituido de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Ve lo como un ser común y corriente que también se enferma, s u d a despide olores. Gracias, l v i o Y es que el compa John era uno de los supuestos m a i c i a d o s al igual que el compa Ney del Huerte. y otros tantos que supuestamente estaban en la lista del diputado Joaquín Vega pero parece que se sebo la cosa y el diputado tuvo que recular quién sabe si para agarrar aviada oiga no es totalmente falso y además es un invento de un medio de comunicación que se lo comentaron Alejandro Higuera d i j e Alejandro Higuera lo hizo el comentario pero yo se lo expliqué ahorita Alejandro Le dije, Alejandro soy incapaz de faltarte el respeto a ti ni a ningún otro diputado en e s e sentido Mi niño es puro y blanco y bonito, bonito, muy bonito. Es que que que oír para creer dicen que el que andaba muy contento era el chapito del Rosario, sí, el Panchito Luna, ya sabe, el fuego amigo, como dicen, pues, ah, y también andaba contento porque en tribuna los de la oposición lo nominaron como uno de los precandidatos a gobernador. No vaya haciendo. Ah no, de ninguna manera. No digo, p pues, u e Se q u se está riendo. Se los dejo a su imaginación. No mejor. Pero se no aspira. No mi Mientras se respira se aspira. ¿Tiene mucho aspirando, respirando por eso? Toda mi vida. No o sea, se, se apunta, se apunta. No me anoto. No, no, no, no, no, no. Mi tarea está aquí en el Congreso. Todos trabajamos. Usted también. ¡Amor! r i r e l o irélo! Están que se queman, ¿no? Y ahora nos vamos a la polainona de la semana. Y ahora se la ganó el compa José Nacho de Nicolás, sí, el de desarrollo económico. Os resulta que defendiendo la economía y la promoción de los créditos, dijo y aseguró, ya hasta sostuvo que quienes piensan que es más fácil salir del closet que del buró de crédito. Pues oh, están muy equivocados, oiga. Para todos aquellos que piensan que es más fácil salir del closet que salir del buró, no es cierto, es más fácil salir del buró. <risa> ¿Eh? Regístrese ya. ¡Hola <risa> r a y a s e s a r a a Pues cómo lo hizo para estar tan seguro, oiga. <risa> eh, pues <risa> ay, ay, ay. Bueno, pues ahí, ahí se las dejo. y bueno oiga pues hasta aquí mejor se las voy a dejar pónganse aguzados no vaya a ser que me los echen las polainas de don p e p o así que <ríe> juemonos de... estas fueron las polainas de don p e p o aquí en línea directa